el director y dramaturgo Sabatino Cacho Palma en el marco de los festejos del Día de la Madre presentó su obra desde cachorro en nuestra biblioteca Pocho Leprati esta obra pretende desde la memoria como recurso para preservar nuestra cultura y nuestro ideario reflejar hechos acaecidos el 22 de agosto de 1972 esto no es una mera referencia histórica sino que la idea es ver la óptica desde la maternidad de lo sucedido pero para eso escuchemos a cacho palma en esta breve entrevista las madres argentinas son las protagonistas de, de mi teatro son las protagonistas de nuestros sueños Mira este en desde cachorro justamente a un texto que le dedico a ellas que digo este pregunto pregunto al público en eh, si podríamos haber hecho otra cosa, ante las masacres, el genocidio, la gente se queda muda, digo, bueno, nada, seguramente no podríamos haber hecho nada, o tal vez algo, incluso una locura. Una locura distinta a la peor locura de todas. ¿Y cuál es la peor locura de todas? La locura de no decir nada. La locura de no decir ni hacer nada. Hubo unas madres que se ataron los pañuelos y empezaron a circular en Plaza de Mayo. Y eso, y luego en Rosario, y luego en todas las ciudades. Y eso nos hace tan bellos a los argentinos, tan dignos. Entonces, cada día de la madre están nuestras madres, nuestras locas madres, Vos sabés que cuando Serrat volvió a Argentina, después de la dictadura... ...y estuvo acá en Rosario, en la cancha de Central... ...lo primero que dijo cuando bajó del avión... ...que era un orgullo estar en un país donde los hijos habían parido madres. Pero hay una cuestión fuerte que tenemos con nuestras madres como psicoanalista, te lo digo más que como psiquiatra, mm. que tiene que ver con el cuerpo sí. que tiene que ver con el cuerpo ese cuerpo que vos amamantaste, ese cuerpo que vos bañaste, que le limpiaste el culo que lo viste caminar y gateando por tu casa, quería saber si los chicos, estos chicos, estas chicas pudieran pues chicos, chicas, estamos hablando de promedio, 20 años si tenían frío, si tenían hambre donde estaba, porque la el, hor el horroroso mandato este genocida de hacer desaparecer los cuerpos. Las madres lo vivían en las entrañas. Era como sacarle un pedazo del cuerpo a la misma madre. o sea la madre reacciona desde ese lugar orgánico y corporal. Díganme, ¿dónde está mi hijo? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Y en ese sentido tenían que ser las madres, ¿no? Fijate vos que en 22 de agosto, la obra que va a estar ahí en La Pocho, Entreleu, masacre en Entreleu, 16 presos políticos de 19 tres sí. se salvan de casualidad los rescatan, los recuperan que son los que cuentan la historia Cuando son masacrados, estamos en agosto de 1972, asesinados dentro de un lugar, haciendo creer que era una fuga. Yo conocí, cuando estuve entre Trelew, fui a conocer personalmente eh, ese establecimiento, esa base aeronaval Almirante Sar. Era un sucucho sí. ma, como el de, el de la radio Tursa, donde estaban estos muchachos, ¿no? Sí. Eh, bueno, pero todavía cometieron una torpeza para ellos, para, el, para ese espíritu atroz y genocida presentaron los cuerpos porque creyeron que eran impunes y que la gente iba a creer que se habían fugado. Obviamente cuando presentaron los cuerpos aparecieron las autopsias, los tiros a quemarropa y apareció algo que generó una resistencia popular maravillosa. En cada ciudad donde llegaron estos cadáveres hubo marchas. Eh, velorios, entierros masivos con gente protestando y pidiendo justicia eso pasó acá en Rosario, sí, pasó con Rosario con Delfino, pasó en San Nicolás pasó en, en Concordia en cada ciudad donde llegaron los cuerpos entonces eh, el ejército secretamente se reúne con la marina, esto lo sé de, de boca de Arguindegui que se lo dijo un compañero nuestro un compañero periodista Arguindegui que luego va a ser el ministro de interior de Videla le dice, muchachos la próxima tenemos que hacer desaparecer los cuerpos. Claro, claro, por eso bueno, este los que vengan a ver la obra van a ver que hay un pasaje por la por la masacre de Trelleu, otro por la vida de gran poeta César Vallejo, que también le hace un homenaje a su madre, toda la vida escribió para para su madre, su madre que era una mezcla de este abuelos Este, españoles y abuelas indígenas los abuelas o sea los abuelos de, los padres de la mamá eran este metizos si ¿Sí? este tenía sangre india su mamá y por eso a vallejo como a San Martín que también tenía sangre india le decían cholo negro mestizo el teatro es, es como un humano falla y es linda la falla es lindo que se vea este, los agujeros del teatro porque por ahí respira y bueno a eso los, los estoy invitando la memoria entonces como continente de nuestra cultura de nuestro ideario y el legado de nuestras madres